Sí, porque una de las novedades de, de, para cerrar esta semana ha sido la confirmación de que La Rioja no será la sede para que la selección argentina juegue la ventana del America. Y por eso vamos a hablar con Fabián Borro. Justamente. Sí, creo que fue la noticia, no me parece, lo dijimos en 3 por tres Radio, eh, independientemente de lo que ocurrió después, eh, el, el foco o el punto central eh, fue la, la, la falta de respeto con lo que La Rioja trató a a la Confederación y, a, y, a, y, a, y al básquetbol argentino, en este caso la Selección, donde no pudieron este, bueno ponerse de acuerdo, pero mejor lo va a contar el Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de básquet ¿Cómo te va, Fabián? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. ¿Estás Sebastián ahí también? No, sí. ¿Estás Santiago, ¿no? Está Santiago, sí. Ah, Santiago. Hola. Eh, ¿Cómo estás Bien. Bien, bien, todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, eh, queremos saber un poco los motivos, ¿no? Lo, lo, lo que ocurrió este, para algo que estaba... A ver, sellado de palabra, ya con antelación, donde ya se estaba trabajando, y de repente el mismo día, horas antes de, de sellar el acuerdo, este, en cuanto a, a estampar la firma, eh, la gobernación de La Rioja dio marcha atrás, este complicando la situación este, para, para la ventana del 20, ¿no? Sí, la verdad que escuchaba la introducción y no solamente le falta el respeto a la CAB y al Baje le, le falta respeto al deporte argentino y, y cuando tenemos una, una buena instalación como esa una provincia tan bella como la Rioja que, que se puede vincular y hacer alianzas entre el deporte y el turismo hacer ese tipo de cosas, la verdad eh le quitan seriedad y, y luego lo que peor hacen es ponernos en, en un mal lugar como destinos turísticos, como, destino turístico, como organizadores de eventos, etcétera Y respecto a nosotros en particular, eh, el, antes de asumir tuvimos un par de reuniones con, con el, con el expresidente, con, con Federico Subieles, donde... Eh, me manifestó que tenía me, y me lo entregó me, hizo, me dio el contacto del ministro de Infraestructura, eh, de la Rioja que era el contacto de él con que habían hecho las otras ventanas y que lo tenía avanzado el tema eh, y, y como decimos siempre nosotros las cosas que están bien hay que seguir adelante y, y así fue nos pusimos en contacto con el Ingeniero Velarde muy ahora eh, no que un caballero una persona Eh, educadísima, que nos manifestó que, que sí, que estaban con la intención de seguir, hasta que introspectivamente aparece un personaje, el secretario de Gobierno, Armando eh, Molina, que, eh, que no de, de los mejores tratos, y eso lo tengo registrado, eh, en los términos en que habló eh, hacían acordar a a algunos personajes del pasado eh, diciendo de que no tenían dinero y demás eh, lo que buscaba era una financiación se le dio la financiación que pidió, O sea, en el acuerdo original eran dos cuotas una antes del, del juego y una posteriori eh, así se hizo en los otros eventos que se hicieron en La Rioja <coughs> y ahora eh, eh, Me, me pidió le dijimos que sí se llegó hasta seis cuotas y después de pronto llegando el día de la, de la firma donde me habían pedido que convoque a, al ministro de deporte y turismo que por suerte no estaba y no, y, y no lo importunamos eh, había, habíamos invitado a, al director de a, a que creo que llegó y y, y, y se encontró con este panorama estaban Eh, nuestro entrenador nacional, Sergio Hernández, eh, y está la camiseta con el apellido del, del gobernador, ¿no? Y le vamos a obsequiar eh, al refrendar y celebrar la firma del convenio. Así que, bueno, eh, un hecho lamentable y, y, y a dar vuelta a la página, porque ahora lo importante y lo urgente es eh, resolver este tema y buscar eh, una, una nueva sede, ¿no? Claro, porque falta muy poco para esa ventana y poco tiempo para para trabajar y poco tiempo para para poder conseguir y además porque era una fuente de ingresos, ¿no? Y también en esta altura conseguir por ahí un ingreso que no sea sé, un ingreso importante o un ingreso que esté a la altura de, de la selección argentina por ahí queda poco tiempo. Te pregunto o te repregunto, ¿no? En el, para para entender un poco más eh, qué qué, qué motivos pudieron haber llevado a esta persona o al gobierno a tomar esta decisión. Eh, fue excesivo lo que le pediste, algo que no estaba hablado, hubo, hubo otros motivos económicos, eh, no sé, fue exagerado el pedido de la Confederación Argentina o siempre se manejó el mismo calle para la selección. Mira, eh, esta nuestra primera ventana nosotros no, no, no tocamos, no alteramos, o sea, lo no alteramos en favor de la Rioja, el pliego de condiciones, porque el pliego y como le han pagado en otras oportunidades fueron dos cuotas o sea lo que eh, evidentemente había un gobernador eh, eh, que no es el, el actual y había un presidente de la cam que no es que, que no es que no soy yo pero más allá de eso eh, lo único que hicimos fue cuando a mí me pidieron financiación financiación darle más financiación no me pidieron nada más que eso era un era un valor que se está puesto de antes y no no no lo llegué ni a discutir, ni en más ni en menos, ni, ni le agregué un punto ni una copa, ni nada, ni, ni otra condición de organización, ni nada. Es un pliego que está determinado, así se hicieron las ventanas de, de La Rioja, de Formosa, de San Juan, de Olavarría, todas, eh, todas las ventanas que se hicieron antes, ¿no? Claro, y, y la gente de La Rioja, la gente que organizaba el evento, ¿no? ¿Sabía que el equipo no iba a poder contar en esta ventana de America o no era la intención contar con Escola la Provítola y los muchachos que obtuvieron el segundo puesto, sino que iba a ser un equipo de acá, porque por ahí esa foto... ¿Un equipo? ¿Cómo, cómo? ¿Un equipo? ¿Lo escuché? El equipo que obtuvo la, la medalla este, sí. en, en el segundo puesto en China, que era un equipo completamente distinto, más allá de que algunos jugadores que eh, que actúan en la Liga Nacional y que pudieron jugar en ese equipo, digo... Eh, por ahí hizo algo no sé para entender el, el motivo no este eh, o buscarle la explicación digo por ahí la gente dijo ah no viene escuela no viene campazo ah no a mí me mintieron yo pensé que venían todos esos a mí nunca me manifestaron ni eso ni que había un problema de dinero vuelvo a decir cuando, a, ni, ni ni ni de financiación hasta que apareció este señor Molina ahí donde me dice eh, me, necesito primero diciendo no, después sí, eh, eh esto fue el día lunes, eh, eh, pues necesito más financiación, se le dio la financiación, no dijo eh, menos esto, lo otro, nada, eh, y si van a este jugador el otro jugador, no, nosotros no lo no lo no lo negociamos esto, lo encontramos en estado absolutamente de avance, sí lo mismo que las giras de de, um, previas a, a la preparación toda de Tokio es algo que estaba acordado de antes entre eh, Sergio Hernández y, y Federico Subieles y, claro. y, y no sé si participó en eh, no, la pero es que se a mí, el señor que hablaba que era verdad me dio una, una excelente impresión estuve reunido en Buenos Aires no, es más, estuvo el día anterior en acá eh, con nosotros, reunidos y, y con otro señor rojo que no desconocer conocer que es el que hace una parte de organizativa allá eh, porque estuvo en las otras ventanas eh, así que bueno, o se fue a la, a la Casa de La Rioja para ver el lugar, para la conferencia Y demás, chico. Eh, la verdad que yo no tengo eh, ningún motivo salvo la irresponsabilidad de, de esta gente, para decir, eh, eh, la pena y el dolor porque es un lugar, como decía antes, emblemático del los Argentino, que, no, que nos hubiese gustado recuperarlo, pero evidentemente que en este estado de inestabilidad y de falta de seriedad nosotros no podemos... Eh, encarar nada. No, no, seguramente, seguramente, además a, a minutos o a, o a horas de hacer el anuncio oficial, eh, como vos decís, todo armado, realmente es un es un papelón, papelón de parte de, de la gente de La Rioja. Bueno, ¿y cómo continúa la historia con la selección argentina? No, Porque la ventana está el 20, eso no se puede cambiar, Este es una ventana clasificatoria de la America, eh, ya está la fecha, se hablan de algunas sedes... Este, y, y como siempre está, eh, Capital Federal, uno piensa que eh, por ahí, si no se consigue un, un dinero, porque también esto ayuda a las arcas de la Confederación Argentina de Básquetbol, y hay que entenderlo de esa manera, eh, digo, está la posibilidad de obras sanitarias, que siempre es un lugar como eh, factible, no, por, porque te abarata costo, porque tenés la organización ahí de tu club, este, pero imagino que están buscando otras sedes, ¿para qué lado están apuntando? Sí, empiezo por el final, lo último es, eh, la última moción es sobre sanitaria, por, eh, porque la verdad que queremos continuar con, con algo que nos pareció que, que estaba bien también, que era organizar las ventanas en el interior y en los lugares donde no hay eh, eh, Liga Nacional o, o Liga Argentina, porque nos parece una forma de difundir el, el básquet, llevar el, el, el eventos de esa provincia, que sean una motivación, y por el carácter federal que tenemos nosotros está dentro de pensamientos así que eh, vamos a votar todas las instancias de, de llevarlo a, al interior y a, a, a las provincias que tengan un estadio que con, con, con y, es, y en esto que siempre decimos ¿sí?, Eh, eso debería ser un llamador para eh, para muchos dirigentes para que sigan trabajando en la en la conciencia de tener una mejor infraestructura porque pueden puede ser un evento de estas características no eh, así que debería llevarlo eh, hacia hacia el interior eh, la última opción por supuesto es es obra sanitaria pero será la última opción si en 20 días, imagínate, por eso digo, si lo hubiesen dicho, el 20 de diciembre no se hace, son 60 días, eh, se trabaja de otra manera, <coughs> se puede hablar de otra forma con, con, con diferentes lugares. A, a 20 días es mucho más difícil, eh, por todo. Pero bueno, eh, es, es eh, con la gente que vivimos en este país, esta irresponsabilidad existe. En, todos los días, y un señor cree que, que el poder es de él y en vez de, de, de, de ejercerlo seriamente eh, actúa de, de, de esta manera, irresponsablemente. Eh, la idea es meterlo en una plaza donde no hay básquet, de Liga Nacional A, este o eh, ir como primera, que yo, por ejemplo, un estadio que podría llegar a ser es Kimsa de Santiago del Estero, por decirte algo, ¿no? Y la cercanía con Gerardo, también tiene una organización bastante buena, Este, digo, por ahí puede ser una chance, o, o preferentemente llevar a algún lugar así como La Rioja. Bueno, eh, tú tiene una combinación de ciertas cosas, ¿sí? le vuelvo a decir, en eh, primer eh, no es mucho para elegir primero, pero sí me decís que eh, ante una igualdad de ofertas te diría, vamos a un lugar donde no hay liga. Segundo, vamos a un lugar eh, que le esté de este acorde. Tercero, eh, si no tenemos el interior, venimos a Buenos Aires. Esa sería la, la, okay. la situación. Pero eh, por ahí viene la cosa y esperemos el, el lunes o el martes tener el lugar para poder anunciarlo y definitivamente eh cerrar este capítulo está perfecto, está perfecto bueno, ahora viene la otra parte, la que te quería preguntar también, que tiene que ver con lo vinculado al, al comunicado que, que salió a hacer en la Confederación Argentina de Básquetbol donde obviamente este, los clubes de liga este, apoyan la decisión de no tener más trato deportivo por lo menos eh, en este momento con, con La Rioja cortar todo tipo de vínculo Por esta, esta situación que estás contando vos Estamos hablando con Fabián Borro Presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol Pero en el medio de Atenas de Córdoba Ya tenía un contrato firmado Por tres partidos A disputarse en marzo Uno con San Lorenzo Uno con Estudiantes de Concordia Y uno con Obras Sanitarias no Y la gente de Atenas Se mostraba en la tarde-noche de ayer Muy preocupada por la caída de esta relación Con La Rioja Y por ahí el perjuicio económico deportivo que se le puede generar a ellos cómo está esa situación qué nos puedes contar qué, qué decís vos que puede llegar a pasar no bueno varias cosas sobre este tema primero eh, ya eh, nos pasó el año pasado que Atenas no eh, anunció que iba a ir y no fue sí o sea sí. tal vez había que ver eh, a ver empezaba a generar Eh, alertas en todo esto que ya no le no sé si tenían un contrato o no pero no le cumplieron la palabra <ríe> segundo eh, nosotros no queremos perjudicar a ningún club eh, eso, eso está claro si hay, si hay un contrato firmado pero un contrato firmado registrado eh, que sea serio eh, que, que tenga expediente provincial eh, lo vamos a respetar porque no no vamos a hacer lo que no nos gusta que no hagan que lo que nos hicieron a nosotros si hay, si, está, si hay un expediente municipal que eh, provincial que, que determina que el, que que, el, que se van a hacer esos eventos eh, eh, no hay ningún problema se cumplirá con el contrato porque está previamente firmado a esta situación eh, en segundo lugar hablando con con quien está a cargo de la presidencia de obra, que es Horacio Núñez, anoche, me manifestó que Obra Sanitaria se va a solidarizar y le va a pedir a la DC que no concurrir a, a La Rioja. Aparte, de una cuestión de seguridad de nuestro plantel. Eh, los términos que nos habló este hombre no son los mejores. Entonces, eh, nosotros, eh, en el caso de Obra Sanitaria, no, no, no iría a la provincia. Eh, a futuro, estas son determinaciones que van a tomar eh, los órganos correspondientes, el Consejo Directivo, de la, de la, cuando se reúna con respecto a la federación y con respecto a lo demás, pero eh, esto es, eh, hay que entender la gravedad del, del, del hecho y nosotros agradecemos la solidaridad de los dirigentes y de los clubes de, de, de la Liga Nacional que... que Más allá de, de que trabajamos juntos y que, que, que vamos a hacer una mesa de enlace, y que el otro día estuvo Gerardo Montenegro en la, en la reunión del Consejo de Consejo Directivo y ya ha nombrado un delegado ante la Confederación eh, para que pueda participar de nuestras reuniones. Eh, agradezco la solidaridad de muchos dirigentes de, de la Liga Nacional que me han llamado diciéndome que estaban de acuerdo en, en tomar medidas pero bueno, eso se tomarán cuando, cuando, sean, cuando sea el momento bueno, entonces, si Atenas de Córdoba presenta el contrato este, como corresponde como como acabas de nombrarlo vos este, Atenas podría llegar a ir a jugar eh, se desprende de esto de lo que dijiste obviamente por lo que dijiste no no le gusta hacer a los clubes de la liga lo que pasó ahora con la Confederación por supuesto pero no iría a obras sanitarias eso está clarísimo Nosotros, eh, le va, el club le va a solicitar a la asociación de, de clubes que eh, eh, le deline la la, la la responsabilidad de ir porque no, que haya un cambio ahí porque no puede ser eso y, y debemos dejar de ser endogámicos y ser solidarios entre todos porque eh, hay gente que tiene que, que entender que tiene que hacer las cosas con seriedad. Este, este país necesita gente que sea seria y no que sea de esta manera. Y si hay un contrato firmado, como Dios manda, con ordenanza provincial, con fondos asignados, porque sabemos cómo es, pero adelante. No vamos a incumplir con un contrato, vamos a incumplir a, a los amigos de Atenas. Eh, porque aparte lo, lo hemos motivado nosotros, ¿sí? cuando... Cuando Fero Laga, que me contó que había la posibilidad de hacerlo, yo le dije, dale para adelante, es un, es un, un evento buenísimo como cuando fueron a Carlos Paz. Así que cuando podamos llevar este partido a, a lugares eh, que no hay liga, es lo mismo. O sea, como con las selección hay que ir a todos los lugares que se pueda ir y donde haya eh, gente seria y donde haya instalaciones acordes para poder hacer un, un espectáculo de esta característica. Bueno, quedó clarísimo. Dos de dos de mi parte, y ahora te va a preguntar una Santiago. Eh, hablaste del delegado del ADC en, en Confederación. Este, ¿Está el nombre? ¿Se puede saber? Eh, Patricio López. Patricio López. Pato López, entonces, como delegado este, de la Asociación de Clubes en, en, en la CAP. Y te hago una parte que a, ayer... este. Eh, también te quise preguntar Si ya está el nombre del, del director deportivo de, de la Confederación Argentina de Básquet Durante la renuncia de Sebastián Uranga Algo que es importante no para la Confederación Andrés Peruzzi ¿Ya está confirmado eso? Sí bueno. bueno, muchísimas gracias de mi parte Santi Sí, Fabián, consultarte El tema de plazos, no porque hablabas lunes y martes Poder tener resuelto no esta situación Que debe ser un dolor de cabeza El no tener sede Y por otro lado, ¿cuándo sale la lista de Sergio Hernández? Bueno, la idea es que, no hable con Sergio, eh, la, la idea es que Sergio tenía la idea de presentarla el día lunes, nosotros le pedimos que la, que la presentara el, el, el día de ayer, en, la, en esta conferencia de prensa, para darle un marco más eh, importante, y bueno, no hable con Sergio, supongo que Eh, en el día de hoy, mañana, no sé cuando, cuando él disponga, estaremos anunciando la, la lista, lo va a hacer él como, como hace siempre o mediante un comunicado de CAP. Todos de jugadores de Liga Nacional, ¿no? Entiendo que sí, pero eh, me gustaría que lo anuncie Sergio porque me parece que es una es una decisión del cuerpo técnico. Muy bien. Y en esto de anunciar, eh, se sabe el nuevo jefe de prensa o el viejo nuevo jefe de prensa de la CAM? Mira, está, eh, está colaborando con nosotros Rodrigo García. Rodrigo García está en la Santiago. La, la eh, vamos más adelante a ver cómo cómo seguimos con los temas y si, si si podemos. Aunar todas estas cosas... ...quiero hablar también con la gente de FIBA América... ...con la idea que tiene... Porque ...nosotros la gente que progresa... Eh, ...la acompañamos a que siga progresando... ...así que... ...quiero ver... Eh, ...reunirme con, con Carlos Salves, ...que es el Secretario General de... ...de FIBA América... ...para ver que, cuál es la, la, la idea que tiene... ...en la proyección de, de Rodrigo... ...y si, ahí, si es que realmente... ...podamos hacer las dos cosas juntos... ...por ahora lo hablamos... ...con Carlos cuando cuando se decidió contratarlo por, por el buró de de la Champions League a Rodrigo y, y bueno si nos ponen de acuerdo seguiría él si no eh, deberíamos buscar un un reemplazo Fabián Borro presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol gracias por sí. aclararnos todo este tipo de cuestiones este gracias por tu tiempo Gracias a ustedes, un abrazo, como siempre. Que sigan bien. Ahí está, la palabra del presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Bueno, clarito, ¿no? Este, hay una No, no hay macho atrás. No, no, hay una rotura de relación con, con La Rioja. Este, Obras no entraría dentro del paquete de los partidos. Si Atenas de Córdoba presenta eh, el contrato que tiene con, con el agente de La Rioja para jugar los partidos, Atenas va a jugar entonces esos partidos en marzo. Habrá que ver qué tercer partido puede reprogramar la asociación de clubes para que... Algunos de los títulos que dejó, ¿no? La nota eh, Andrés Peruzzi, nuevo director deportivo de la Confederación Argentina de Básquetbol, Patricio López, eh, de Olímpico de la Banda, delegado eh, eh, ante la Confederación Argentina de Básquetbol eh, por parte de la asociación de clubes, en una situación que fue eh, motivo de conflicto, ¿no? Y, y con, bueno, este con algunas cosas que después se pudieron rever, por suerte, Para, para llevar adelante como que Atenas de Córdoba pueda este, jugar esos partidos ahí y no va, haya un perjuicio económico para el equipo, económico deportivo para el equipo cordobés.